pero muy buenas tardes y noches también. Llegó el jueves, eh, estamos en la reja paranoia en Radio Nauta 106.3 y llegó el jueves para flipar, para flipar y para seguir reivindicando que flipper era flipa. Acá estoy con el encapuchado. Hola, tía. De este Hola a todos. Del lado de la pecera, del otro lado Cami Hola, operando. Hola, Cami, ¿cómo andás? Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo y en directo. Una vez más. Una vez más. Se sienten los nervios todavía un poquito, ¿no? De, del vivo y el directo. No sé, pero siendo el noveno ya ya estamos más tranqui. Es una linda adrenalina igual. Se siente, sí, ¿no? Sí, sí. Y vamos a comentar que el otro jueves no salimos. Porque acá se anduvo cumpliendo años. No se, anduvo es que... a, se anduvo de cumpleaños. No, no suele... fueron los aliens. No fueron los extraterrestres. No suelen, ser, no suelen ser los extraterrestres, pero esta vez no. Esta vez fue cumpleaños. Así que, Radio Nauta cumplió 10 años. Y estuvimos ahí en el festejo. ¿La pasaste lindo? ¿Estuviste encapuchado? Sí, sí, me hice presente para tirarme unos bailes. ¿Estuviste bailando? Sí, sí. ¿Se armó sí. un bailongo, ¿no? armó un bailongo. En, el, en el cumple? Sí, sí, lindo. ¿Se comió lindo. bien? ¿Se armó un bailongo? Sí, linda comida, linda bebida, lindo baile. es Lindo festejar, ¿no? Los aniversarios y ¿La pasás bien si, si hay algo que festejar? Si hay sea, que festejar. En este caso Siempre era. Siempre igual hay algo que festejar. Claro, pero a veces viste que te invitan Como que caes de invitado o algo. Pero, claro, como... pero entonces vos decís que festejas solo si vas a caer de invitado o no. Y tenés que ser parte, porque a veces caes muy de invitado de arriba. quien ¿Quién no se coló en ningún lado, Hola. Caes muy de arriba y, y el festejo tiene que estar bueno porque ser parte. Era muy de los cumples de 15 eso de, de ahí de colarte, ¿no? Y, sí, sí, algún que otro. Cuando estás Vos encapuchado, recordemos que el encapuchado está materializado, pero antes era un ente sí, sí, que nos encontramos... Sí, En Hawaii en las playas de Hawái, yo surfeando y él, bueno... Eh, sí, estábamos hablando con los delfines y entre eso nos contaron el gran secreto de Flipper. De que en realidad... De Flipper era flipa. O sea. Por eso estamos acá en la reja paranoia reivindicando esta gran mentira del sistema y como siempre intentando abrir un poquito la percepción, la sí, percepción mental. Claro, siempre tratando de, de partir desde esa, esa introducción que hacemos ahí con, con Don Juan, con que le habla Castaneda, ¿no? Que le permite, por ahí, esta, convencerlo, porque en, su, en, en esos pasos que ellos tenían como aprendiz o maestro, también había que eh, ayudarlo o, o darle herramientas para que él pudiera, eh, de una vez por todas, ver la energía, como como se lo explica ahí Don Juan, ¿no? Un poder de convencimiento en la palabra, o sea, en lo que expresaba Don claro, Juan, ver, también en eh, los hechos. Claro, exactamente. En el... En las explicaciones o en estas introducciones de los, de los programas anteriores nos habíamos quedado por ahí en donde creabas esta realidad a través de consensos que estos consensos eran continuos y entonces creaban una realidad y otras realidades esa otra realidad la que no era ordinaria esa que nos habíamos puesto casi de acuerdo de que existía y, y en ese no orden eh, y en ese no orden eh, eh, había otras cosas Que uno después, con, con la ayuda de esta especie de, de benefactores o, o, o de plantas que, que nos ayudaban o energías externas a nosotros que nos ayudaban, eh, eh, creamos este consenso o, o esta realidad media extraordinaria en donde podían existir un poco de, de cada cosa. Claro, realidad ordinaria, no ordinaria, no ordinaria exactamente, y, y extraordinaria. Esta esta forma que creábamos ¿no? era... Eh, tiene una, una especie de eh, podríamos decir de reglas ¿no? y que esas reglas uno la va las va descubriendo muchas veces porque tiene estos benefactores o estas eh, especies de, de posibilidades de conocer quién te da como que quien eh, me sale como Cuando son eh, sabes que va a pasar algo así, como que quien te avisa antes de que va a pasar algo. Una predicción. Una, sí, pero en realidad eh, eh, la palabra sería augurio. Como un augurio. Como un claro. augurio. Es, no me salía bien la palabra, ¿no? Pero bueno, es como que a medida que uno ya llega a esos momentos en donde esta realidad extraordinaria ya la empieza a formar a través de diferentes consensos, eh, le empiezan a aparecer augurios augurios que tienen que ver aguros que tienen que ver con eh, que eso que eso que está pasando realmente está pasando los augurios son siempre positivos claro ¿no? eso te iba a decir o sea es como que uno empieza a medida que va eh, creando esas otras eh, realidades y se va poniendo de acuerdo en que bueno tal vez eso que vi es algo que realmente existe pero todavía no puede materializarse del todo uno dice bueno Tuve un sueño que, que supe que iba a pasar algo en tal lugar. Bueno, cuando pasa eso y pasa muy parecido a lo que soñaste, bueno, en el sueño no era tan real, porque no fue claro, igual. claro pero, pero fue casi igual. ¿Pero entonces los sueños pueden ser benefactores? Exactamente. O sea, en realidad el, eh, la energía que, que eh, pasa en los sueños o, o la energía que está en los sueños se puede transformar para nosotros en benefactor cuando nosotros empezamos a distinguir que en los sueños hay otras especies de seres no orgánicos, que era lo que habíamos eh, también hablado en algún otro eh, programa. Estos seres no orgánicos suelen tener diferentes formas, pero una de las que, qué sé yo, podríamos decir, con el paso del tiempo uno tiene que acostumbrarse es muchas veces... Uno dice, ah, casi siempre hay una vocecita que me habla. Bueno, esa vocecita no se calla ni en los sueños. Uno se da cuenta de que sigue esa especie de relator que va contando los acontecimientos. Bueno, en los sueños, esa voz muchas veces no te pertenece. Y si uno va un poco más adentro, la que te habla todos los días, muchas veces tampoco te pertenece, pero uno uno da a entender de que sí, de que soy yo mismo... Eh, no sé, analizando las situaciones y, y decidiendo, ¿no? Claro, igual los sueños serían una especie de benefactor de segundo grado. Me refiero a que por ahí para poder soñar o para poder entender qué mensaje te da un sueño, sí por ahí necesitas el ayudín de alguna planta. Exactamente. Algún... Por eso ahí ahí vamos como diciendo, dentro de eh, vamos estamos llegando a los puntos en donde estamos explicando cuando uno ya está en esos caminos. Hablábamos de que la tía tuvo que irse a, a surfear para, para para poder descubrir muchas cosas. Para el cambiar de piel el, la claro, realidad. El, el encapuchado tuvo que desmaterializarse e irse re lejos a, a buscar información, a buscar data nueva. Casi todos nosotros tenemos que seguir nuestro aprendizaje. Por eso casi todos somos aprendices en sí de, de una especie de, de razón que nos permite que ese que esa bolsa de conocimiento no se sacie nunca. Entonces, eso también nos permite a nosotros posicionarnos desde un lugar. Entonces, eh, casi siempre el benefactor, cuando nos ve posicionado a nosotros desde el lado del aprendiz, es obvio que nos va a enseñar. ¿Se entiende? El tema es cuando nosotros nos creemos que somos los benefactores de algo y ahí es cuando nuestra energía se nos desperdicia. Y ahí es cuando se arma el claro, quilombo eh, y no vamos y, a llegar nunca. Claro, y nuestra energía ahí se, se dispersa, ¿no? Por quienes se ponen en el rol de aprendiz. Eh, por eso eh, también hablamos de este primer anillo de poder. Claro, nacemos con tanto poder, con tantas posibilidades que el, el, la, el mismo universo, la misma vida, no y dice, no, che, loco, dame todo esto, Así de a poco vas otra vez construyendo todo porque... Igual el límite debe ser finito entre no creerse que una puede ser benefactora y aprendiz. O sea, debe ser ahí como... ¿Cómo podés distinguir que no sos benefactora? Eh, bueno, uno, uno va caminando la vida de, de, de transformarse eh, en alguien de conocimiento. A través de los augurios. Y a través de estos requisitos encubiertos, o sea, pongámosle el ejemplo, ¿no? decíamos Y muchas veces, si no consumís cierta planta que te hace ver o, o tener la posibilidad de, de, de, de percibir ciertas cosas, bueno, no lo vas a poder conseguir. Entonces, hay requisitos encubiertos. claro Hay cosas encubiertas hay como, que hay. Hay como un contrato exactamente, hay exactamente medio una, tácito. Exactamente. Hay como una especie de cosas por las que tenés que pasar para verdaderamente eh, abrir estos canales estas puertas, estas posibilidades de transformarte en, un, en una persona así de conocimiento muchas veces se nombra entre Don Juan y Castaneda se nombraba el camino del guerrero eh, la, las posibilidades del brujo o sea, ya cuando ya sos un, tenés una especie de grado en esa realidad ese grado hace valer Se hace valer a través de estas dos cosas. Los augurio ¿no? Y estos requisitos medios encubiertos que después los, los vas, te los vas... Te eh, vas, vas dando, dando cuenta, cuenta. Exactamente, claro. que, que eso eh, era así, ¿no? Eh, y bueno, esto que decíamos, si el sueño es un benefactor, yo creo que el sueño es un estado. Pero que los benefactores están adentro del sueño. O sea, claro. están, están ahí. O sea, hay claro. diferentes actores dentro del sueño que que no nos ayudarían, ¿no? Y, y por eso hay una práctica, cada una práctica porque capaz que te queda con la duda, tía, no, porque es que el sueño entonces sería como una especie de envase de benefactores, ¿no? O de Es que ahí nosotros la ahí nosotros perdemos la forma física. Claro. Y al estar eh, en otro en otro nivel energético hay muchas cosas que pasan de la realidad no ordinaria. Entonces uno dice, bueno, consumiste la planta por ahí viste o, o, o, o estuviste en la realidad no ordinaria, el sueño es muy parecido. El sueño es muy parecido, lo que pasa es que es tan cotidiano, tan constante, porque dormimos casi constantemente, que no nos permite darnos cuenta de que es, eh, podríamos decir, el único lugar en donde podemos hacer una práctica. Una práctica que ahí eh, Don Juan le contaba a Castaneda que era el ensueño. El ensueño era una especie de práctica Un arte Exactamente, un arte Que era el, el poder controlar los sueños Y en esos sueños, como estamos diciendo A ver, si los sueños son la realidad no ordinaria Si vos podés controlar eso casi constantemente Bueno, cuando hagas los tus consensos extraordinarios En, en, en, en la realidad Y bueno, vas a tener mucho más control todavía En, claro en entiende el, claro en el mundo no ordinario de los sueños exactamente o sea a medida que en el mundo no ordinario vayas pudiendo controlar eh, porque porque dormir te da esa capacidad esa capacidad de poder practicarlo ahora eh, hay otras hay otras claves que me quedarían por ahí a explicar que tienen que ver con otras técnicas como eh, poner tu mente en blanco Porque uno cuando sueña nunca pierde el estado de que sabes lo que está pasando. Sí, sí. Tampoco pierde el estado físico exactamente. del cuerpo Entonces, de la tercera dimensión. Exactamente. Entonces eh, hay que empezar a tener eh, sueños profundos, conscientes. son Es difícil toda esa, esa, ¿Tiene esa práctica. Tiene que ver con ¿no? lo que se denomina o se define como sueños lúcidos. Algo así algo así, muy muy buena palabra esto de sueño lúcido. No, por ahí para las personas es más conocido el término de sueños lúcidos, claro, claro. que de sueños en una realidad no ordinaria. Bueno, bueno, claro, pero irían irían al mismo punto. Claro. Irían al mismo punto. En estos sueños lúcidos uno percibe las cosas casi hasta las toca, las siente y de las eso, controla también, claro, ¿no? Exactamente, en los sueños y, lúcidos y, se controla. Sí, un sueño lúcido muy real que yo he tenido cuando volaz Cuando volás por tu propia decisión, me ha pasado de, de caerme y de poderme volver a levantar diciendo, ah, así estaba volando y volver a, a levantar vuelo. Podés eh, volar en los sueños. Nunca sí, sí, nunca, sí. Me, nunca me sucedió. No, no te ha, no te no, ha pasado. No, es que no me bien. debe haber sucedido porque estoy con mi vicio de robar energía a las personas <risa> y me parece que eso me está contrarrestando poder para, para los sueños lúcidos. O sea, capaz que en los sueños practicás eso. ¿Pra ¿Qué? Eh, ¿Robar energía? <risa> claro, claro. Pero eso entonces, eh, practicar robar energía me está sacando el poder de volar porque no sé si quiero hacer ese intercambio entonces. No, no, por ahí estás muy enfocada en practicar eso y no te estás dejando practicar otras cosas. Claro, no estoy dejando, estoy, eh, no, no puedo volar no puedo volar, te ayudo con... pero puedo robar energía yo. pero te ayudo con bien. algo para para, para poder eh, volar una de las veces eh, yo en el sueño cuando entré en contacto con mi conciencia ya estaba volando apenas entré en control del sueño como uno dice, Ah lo estoy controlando pierdo la posición de volar y caigo al suelo y me, me frustro tanto eh, yo mismo que digo, ah, ya fue, invento y no saben lo que inventé, una escoba Volaste con y la a co los Harry Potter. Me sentaba en la escoba. Me sentaba pero como uno monta un caballo, ¿no? Y la escoba no pues no volaba, obvio, pero mi energía la hizo volar en un momento, pero me, me era era algo raro porque era entre sueño y posibilidad, pero el que la estaba haciendo volar era era yo con mi Pero entonces para remontar Cantidad ese vuelo de energía Para remontar en ese energía. vuelo necesitabas de un objeto externo o de Lo creí yo, por no, eso claro. me di cuenta que, no, que en el sueño no no necesitaba la escoba no, para no es, volar, estaba claro. volando sin escoba en el sueño. Claro, claro. Entonces el consejo sería eso, por ahí puede no ser una escoba. No, por ahí podés, puede ser, no sé, un sombrero, un paraguas. Tal podés crearte cualquier cosa. Una licuadora, me imagino. Podés crearte lo que quieras. Eh, muchas veces arranqué volando, saltando saltas Saltando alto, como diciendo, yo volaba antes. ¿Y corriendo muy rápido, haciendo un pique al 100%, por ejemplo? Casi siempre transformo mi correr en un vehículo. ¡Ah! Es, es en, raro. En, en un auto fantástico. O patineta. En patineta. en patineta sí, y le, ahí le pongo ruedas de toque. Muy bueno, muy buen tip, muy buen tip. Sí, sí, bueno, sí. voy a empezar entonces a practicar un poco el, el poder robar energía y... Y el volar. Y el volar. Y el volar a, a través de algún, con algún objeto. Sí, con un objeto, algo, y por ahí te sentís que de arriba de eso por ahí podés volar más fácil. No, solo para ver si los benefactores me tienen ahí algún puntín, ¿no? Después la, podríamos decir, otra otra técnica es la de transformarte en algo. Es mucho más... Eh, ¿En algo te referís a un animal no humano sí. o en algo? Podés? En algo que vuele. En algo que vuele, en algún animal que vuele. En algo que vuele, claro. Eh, Esa está buena. Me imagino una avispa, o ah, no, sí, me, imagino o sea, ser, me imagino algo chiquito, me imagino poder ser. volar como un como un, volarín, un insecto. Bueno, es buena, es buena, sí, sí, sí, sí, eso sí. eso está bueno también, practicar con, con otras visiones. No quedarte con lo que vos siempre sentís. No, es que en realidad siempre te dicen, bueno, imagínate volando, o sea, transformándote ahí volando en los sueños y ¿qué te imaginas? El águila, el dragón. Sí, eh, ¿te sí, imagina Te imaginas como algo... animales así como más sí, poéticos. Pero, sí. pero no, poéticos. Uno, uno, uno, uno tiene que ir ahí a lo básico. ¿Y en qué te transformarías, si, si para volar en algún otro próximo sueño? Ah, para volar y me, me haría que no tenga piernas, pero o que mis piernas sean como como alas. Claro ¿no? que las piernas estén atrás o que estén sobre la me imagino sobre las costillas, como, claro, que, como que las costillas que y una sirena pero con alas. Ay, qué lindo. Ojalá pueda encarnar en mi próxima vida en una sirena. Llegamos ya a un primer sí, bloque de hacer la reja. El corte, sí. Eh hoy no dije el día. Hoy, por favor. 18, 18 del 11, bien, 18 del bien, 11. Bien. A ver la temperatura. Estamos en la ciudad de La Plata y la <risas> temperatura es de 21 grados centígrados. Lindo calor. Vamos con el primer temita vale, de este, esta emisión de la reja paranoia. Primeramente quisiera saludar a Víctor Hugo Pretis de Recar. la reja paranoia la reja paranoia donde reivindicamos que flipper era flipa que flipper era fira. jueves de 20 a 22 horas 20 a 22 horas, horas. A 22 horas. la reja paranoia Radionauta 106.3. Volvimos, estamos, volvimos siendo las 20.25 de la tarde hora. noche. Acá en La Reja Paranoia, reivindicando que Se Flipper era, era flipa. flipa. Lo vamos a seguir repitiendo. Sí, sí, así seguimos flipando. En esta novena edición vamos de La Reja. 9, Cómo sí, me sí, gusta sí, el sí. número 9. Me gusta, sí, me gusta, sí, me gusta. Sí. Sonrisa para la tía. Sí, sí. Así que, bueno, como saben, en estos bloques siempre les contamos algo que tiene que ver con la historia, con algo que pasó, con algo que nos interesa también. Y un tema que le interesa mucho a la tía, que ella me dijo, hablemos, hablemos de esto, hablemos de esto, dale, decilo, son los gigantes. Es como que ella quiere, no sé Encontrarlo, no sé qué onda Pero lo quiere ver, o no, quisiera es que ver uno Realmente me, me parece que Mucho de la percepción de cómo vemos la realidad Cambiaría si viéramos figuras Enormes, enormes. pero enormes o sea sí, Imagínate sí, sí. como si te viera una hormiga vos, O si te viera bien, Imagínate bien, bien. ver una dimensión Muy muy distinta sí. a vos, muy grande O sea, cuando uno ve lo más cerca Que me ha pasado a mí de, de, de impresionarme sido un basquetbolista Claro, claro como una... que claro, un exacto, toque medio exacto, exacto, diciendo, guau, loco, qué pedazo sí, sí, de sí. mano, ¿no? qué, qué, qué, qué, qué pedazo de cuerpo, ¿no? Eh, y bueno, hablándole un poco, les traemos eh, una historia que es de Australia, en donde posiblemente sigan existiendo algunos gigantes, así como te gustan a vos. Hay que ir a Australia, entonces. Sí, bien ah, vamos a hablarle un poco a todo, ¿no? Pero Australia es un continente... Eh, bien a, nuestro, a nuestra altura, ¿no? está bien en el sur como nosotros y como pasa en eh, ¿no? nuestro territorio también realmente no ha sido explorado por completo. O sea más allá de las conquistas, más allá de que se haya tratado de, de no sé de apoderarse de toda la tierra del todo nunca se pudo apoderar o sea hay muchos lugares que son realmente inaccesibles, inhóspitos, en donde no sabes si hay cuevas, si hay una grieta que va a 10 pisos para abajo, si hay agua. Es una buena si... noticia esa. Es una excelente noticia. excelente noticia. Sabiendo que todavía podemos convivir con seres que en este en este caso, ¿no? Eh, es un poco rayoso el nombre, pero los eh, a ver, podemos decir los aborígenes australianos eh, le dicen Pungalunga. A estos gigantes, ¿no? Son unos gigantes que, bueno, les gusta comer carne humana y uno se pone en contexto y dice, bueno, somos una raza de gigantes, obvio que el humano es uno de los que más sobra, porque pensemos que cuando las especies se empiezan a cazar entre otras, casi siempre una depreda a la otra por convicción de que hay muchas. A ver, si para estos Pungalunga había muchas tribus aborígenes, y bueno, era más fácil cazar un, un humano que cazar un animal, tal vez, ¿no? Eh, y bueno, los aborígenes australianos le tenían mucho miedo, pero convivieron con ellos y hasta el día de hoy algunos dicen que pueden quedar, algunos vivos, muy pocos, muy pocos. Eh, antes formaban algunos grupos no Se los conocía que vivían en una especie de montaña Yo les voy a decir los nombres Pero sepan disculparme Si hay una australiana escuchando Pero bueno sí, ¿Habrá alguien de Australia no escuchando sé, la red? Pero me resulta gracioso leer algo Que es en otro idioma Y que sabes que lo estás diciendo mal Lo estoy mal. diciendo muy mal Me pasó el Le otro día, sí, día con lo, la sí. película sí, rusa sí, sí, sí. Pero bueno, ahí voy eh, Kataljuta y Yoruru Serían dos montañas que son monumento en Australia, ¿no? Son una especie de, de montañas que desde la altura se ven como si fuesen una especie de tallado en donde uno es una especie de canguro del lugar y otro es como una especie de, de no sé si de conejo o, o, o de antílope del lugar. O sea, son dos montañas que uno cuando lo ve desde lo alto se ve que tienen una forma específica no de, de, de, la, o sea, el de contorno, la fauna el claro. contorno de la montaña el, el, pero para nosotros es una montaña pero acá los los, los aborígenes a ver voy a hablar de, del libro en el que estoy me estoy basando por ahí el investigador que, que recopiló porque hay varios autores que hablan de estos gigantes por eso se cree bastante que, que pueda quedar alguno vivo todavía el autor se llama Percy Tracy es un autor creo que era inglés que tuvo la posibilidad de introducirse entre estas tribus y eh, llegar a hablar con un podríamos decir un chamán una especie de, de, de brujo de, de, de su tribu porque es así como estas estas tribus estaban acostumbradas a, a convivir con estos gigantes y a su vez estos gigantes se los, los cazaban, no ellos crearon escuchen esto porque es buenísimo crearon lo que ellos llamaban un bramador Un bramador. Un bramador sería como una especie de, de, de, de palo muy parecido a esto. Yo se lo estoy mostrando a la tía porque justo tengo algo muy parecido. Es como, eh, claro. Eso, pero tirado al aire con una soga hace como una especie de ruido. Va, casi todo lo que hemos jugado con un palo y una soga sabemos que a medida que lo empezamos a mover la en el aire... va generando hace ruido. Hace como una especie de ruido. Bueno, este este bramador es una especie de de artefacto no como como si un re de rectángulo como un o sea, rectángulo rectángu sí, la forma de, de, de rectángulo y se ataba como a un hilo y esto lo empezaban a hacer girar en el aire imagínense eh, en la estepa no de australia o, o, en, o en los valles y esto sonaba como si fuera un rayo una especie de ese no sé, cocodrilo gritando y los gigantes realmente le tenían miedo a eso O sea, estamos Era para eh, ahuyentar, Era entonces? para ahuyentar a los gigantes y así moverse porque algo que hacían los los los, los Pungalunga era aprovechar la noche y atacar en donde había fuegos. Entonces, claro, donde estaban haciendo fuego. Donde estaban haciendo iban fuego los y a los humanos. ¿Qué pasaba? Los humanos dijeron, "Bueno, che, en cambio de hacer fuego de noche eh, caminemos." Claro, porque le pasaba como a ellos, ¿no ven? Claro. Entonces de noche movían estos bramadores y claro, el Pongalonga salía repicando, entonces los humanos podían moverse y a ver, hablamos de, de Australia en donde sus tribus eran muy nómadas, eran de moverse a diferentes claro, lugares, ¿no? Claro, constantemente. Entonces aprendieron a, a moverse a través de, de ir esquivando a estos gigantes que los que los cazaban y bueno, este Percy Trace, este investigador eh Alcanzó a hablar con este último brujo, uno que hacía de los mejores bramadores, y le dijo que igual no quedaban más de estos eh, gigantes y que el último de ellos, la historia es, es buenísima porque el último de ellos que quedaba, le contó el, el, el brujo al investigador, quiso saltar una una especie de, de colina no quiso saltar de una colina a la otra o sea para nosotros es imposible o sea claro. o damos la vuelta y tardamos dos días pero no él le daba para saltar de una orilla a la otra y le rojo como podemos errarle a cualquiera de nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se fueron exigiendo los y, Punga Lunga? Porque hacían cosas de humanos, o sea... Sí, esto, cometían errores así. Cometían errores de humanos, y, y es más, contaban que un juego que tenían era de girar piedras, pero claro, giraban piedras sí, sí, eran como nazis. autos o edificios, y, y, y de, capaz que por girar una de esas piedras se le caía en el pie y, claro. y, y se le rompía un pie y o, un pedazo de monstruo con un pie menos se moriría eh, además lo que contaban claro, los tejidos eran iguales que el ser humano así justo justo el investigador le hizo esa pregunta, le dijo che, ¿y no habrá huesos? y el y el, el brujo le contestó como estás entendiendo luego le dijo, no, no, es que son humanos o sea se murieron y se, se desintegraron porque se lo comieron los animales porque sus huesos no son indestructibles son huesos de humanos y sí, se van desintegrando se desintegraron con integraron con el tiempo entonces para que para que también la tía acá como tiró su opinión o sea qué será de esos gigantes porque si si seguimos contemplando la historia este caso que traje es de australia pero esto de los gigantes es en todo el mundo o sea acá misma en la patagonia por eso se le había puesto patagones porque eran personas de 2 metros o 3 metros, imaginemos que nuestros, qué sé yo, quienes llegaron acá, los conquistadores, que venían de Europa y demás, no tenían grandes alturas. Y claro, se encontraban acá con personas de 2 o 3 metros, les pensaban que eran unos monstruos, y en realidad eran personas, pero que tenían estas estructuras de tamaño porque a, eh, eran nómades y recorrían tantas distancias que entonces sus cuerpos se sí, se sí, cuerpo iba se iba adaptando se al iba movimiento adaptando que, que tenían, a, a las estructuras que, que también caminaban y, y se desarrollaban, ¿no? Eh, y bueno, alguien que habla de gigantes también es Enoc, que no sé si saben algo de estos libros. Enoc parece ser una especie de persona Que acompañada por un, alguno de unos dioses Algunos dioses subió a una especie de montaña Y desde ahí le contaron cierta historia En donde estos gigantes que vivían en la Tierra En realidad habían sido una reproducción fallida O podríamos decir una reproducción con seres que no eran de la Tierra Porque uno imagina De dónde salieron estos gigantes Y los por qué, ¿no? Entonces las explicaciones que, que se trata de de tomar, es de que nacían como humanos. No, nacían como humanos. Pero o sea, al momento del nacimiento al el momento, tamaño era al exactamente, normal. Al de de normal. Exactamente, al momento de nacimiento era normal. Lo que pasa que al día capaz que creció un metro. ¿Se entiende lo que decimos? O sea, nació como un bebé normal pero a la semana era una cosa monstruosa y a, lo, y a los tres meses otra. ya lo Entonces esas cosas que, que para nosotros nos parece increíble capaz que antes era más normal más común no no no lo no lo sabemos con exactitud lo que sí sabemos es que obvio que una vez que, que estos gigantes se empiezan a encontrar entre gigantes y bueno por ahí sí eh Después tenían eh, descendencia de, de gigantes, eso tampoco lo sabemos. O sea que en realidad los primeros gigantes pueden ser de una descendencia extraterrestre. Exactamente, pueden ser de una descendencia extraterrestre. A ver, en este libro de Nock habla de que había una especie de cuidadores de la Tierra que fueron los que decidieron tener eh, hijos con terrícolas, ¿no? Claro. Estos cuidadores, al fallarle a a quien los dominaba o era su superior los castiga y entre esos castigados estaría esto de el infierno los demonios y demás estos estos ángeles caídos no claro. eran estos especies de cuidadores pero bueno eh, interactuando entre la historia y, y los conceptos que nosotros tenemos eh, como siempre en la reja paranoia les decimos que dudemos no La vez pasada le traíamos la historia de Drácula, algo que era bastante real, casi todo quedamos medio impactado con todo esto. Y ahora con los gigantes... Eh, Después los 72 demonios. Bueno, por eso, o sea, eh, cada cosita que por él le vamos contando en la reja paranoia es para que todos vayan, no sé, investiguen un poco, averigüen y saquen sus propias conclusiones existe, también. Existe existe otro tipo de, de información, ¿no? Sobre sí, sobre sí, que buscar. Hay que buscarla, claro. Pero qué increíble que sería encontrarse con uno de esos gigantes. Yo por me... favor, voy a intentar en mis sueños lúcidos voy a intentar eh, A mí me gustaría tener eh, un bramador volar, de estos. Tener un que uno un, de, bramador, un bramador, uno de esos, bramador. de esos bramadores. Ver te vamos a ver, Te vamos a ver acá <ríe> por el patio de Lorca Vázquez revoloteando un, un bramador. ¿Qué estás haciendo encapuchado? No, y la algo que me también me sorprendió de Australia es que no solo Escuché por primera vez estos gramadores y me resulta... En Australia hay instrumentos muy flasheros, como el DJ Hidru, que es ese tubo que hace sonidos. Y eh, inventaron algo que a todos nos gusta, que es el boomerang. El boomerang. O sea... Qué increíble! ¡Qué increíble qué es increíble, el evento! Es increíble. Es increíble el boomerang. O sea, que vuelva, que lo tires y vuelva. O sea, es increíble. El no, y ellos lo usaban para una especie de casa, que era por pues, la casa de, de murciélagos, ¿no? Y de, y de animales que tienen esta capacidad, ¿no?, de esquivar. O sea, son, ellos cazaban animales que son muy esquivadores. Claro, claro, claro. Tienen una capacidad de esquive muy alta y entonces tenían que construir esta arma que hacía como una vuelta en donde el animal quedaba como atrapado. Claro, lo que en realidad de este arma no va no va directamente hacia el blanco, sino que durante eh, el trayecto puede modificar. Puede modificar, modificar el porque trayecto. Porque el blanco se va a modificar. Exactamente. Se va a mover. Muy parecido acá a, esta, a lo que habían creado las boleadoras, un arma bastante letal a cualquier animal, enredaba sus patas, no lo hacía caer. Así que, bueno, cosas que se inventan. Eso me, me alegra también. Vamos con un segundo temita acá dale, dale, en la dale. reja paranoia, Vamos, siempre reivindicando que, que flipper, era flipper era flipa. <risa> adoré callejones ricos compró tú. Tú vi cállate, tú hijo la vas le estoy comprá tú. Compra moneda, sana, revisa tirante le doy comprá So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 Volvimos, acá volvimos estamos, el tercer de bloque de la reja paranoia. Sí, acá estamos de nuevo. Y ahora un poquito, siempre los terceros bloques, hablando un poquito de, de este lugar no que nos acoge, que es el Centro Cultural Olga Vásquez, en la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata vamos a, eh, a repetir Su dirección, 60 entre 10 y 11, número 772. Bien que lo dijiste vos porque me ibas a poner ahí entre no, la espada ya, y la pared de nuevo ya, preguntándome el número que nunca me lo voy a acordar. Ya te puse varias veces ahí, no, no, ya está. No, no, ya está, ya está. Ya, está, ya, está, ya, está. ya, está. ya te tenés que dar por vencido. Ese número en particular, por alguna razón, no me lo voy a acordar. Es fácil, un 7, un 7 y un 2. Pero siempre dudo si es 7, 2, 2, 7, 2, Pero como nunca te sale el 7, 7, 2. No, no, 7, 7, Número doble 7, Era siete, difícil. difícil. Era difícil. <risa> Vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que estuvo pasando bueno, en el Olga. Como, claro, como le contamos, pasó cumple de Radionauta lindo cumple, mucho festejo. Los tiraron u... unas botellitas también. Sí. ¿No? Se, se revolearon fe... unas botellas de vino. Los vecinos que estaban festejando con nosotros. Estábamos festejando con nosotros y hay gente que tiene maneras raras de festejar, ¿no? Te sí, tira sí, botellas sí, de sí, vino, te tira pero bueno. De acá. Y encima botellas vacías, como no, no, no. Sí, sí, sí. Como que dijo, "Miren, ya brindé." Y... Chicos, ya brindé, acá les tiro, miren lo que tomé y nos tiraron ahí un par nos, nos revolearon un par de botellas. Un par de botellas, pero bueno, nadie salió lastimado y obvio que brindamos con los vecinos. también. Eh, pero como les contábamos, de, en el cumple hubo premios y hubo juegos, ju juegos <ríe> que esos juegos estuvieron muy buenos, eh, divertidísimos, eh, acompañado todo por una locución. Eh, así que, Se comía muy rico también. Sí, súper. Eh, cocina latinoamericana, cocinó ese día y, y había... Plato de entrada, plato, bueno, plato de comida y un postre también, así que... Super. A mí el plato principal me duró, o sea, lo pude comer, o sea, era tan, tan grande que me duró. Para la noche después que llegué ah, y al otro hostia, día también. Ah, hiciste como almuerzo-cena. Hice almuerzo-cena, y <risas> hice cena, almuerzo-cena. Muy bien, muy bien. Me duró bien. tres comidas. Gracias, Increíble. Radonauta y a todos los que participaron por alto cumple. Sí, sí, alto cumple. Che, y bueno, y repasando, después nos encontramos con el fin de semana... Eh, en el centro cultural no hubo nada. Eh, preferimos por ahí dejar el centro más tranqui con que no haya actividades nocturnas. Sabíamos que, que respire, que respiren un poco estas paredes. Sí, sabíamos que pasaba algo, que no sé si nombrarlo. Ah. Pero bueno, sí, como todos saben, había elecciones y y en, en este programa no hablamos esas cosas, pero sí les decimos que sí que hubo lecciones y no sé qué pasó. No, no. Yo, por bueno. ejemplo, cuando hay elecciones que no voto, eh, me voy a constelar. Ah, mira Voy a hacer eh, al constelanato y voy a hacer constelaciones. Sí, sí, sí. Yo flipo. Es, es mi manera, <risas> bueno, es mi manera ahí de, de, de poder canalizar un poquito toda esa energía de la gente que está votando. Bien, bien y que por está la en... tía, bien por la tía, costela y el encapuchado flipa los días de, que se vota. <risas> Son nuestras maneras, ¿no?, de votar. Sí, son nuestras maneras de decir algo. Votamos constelaciones. Bueno, y siguiendo, nos encontramos con el Marte de Aini. Un Marte de Aini muy lindo, donde participaron eh, pibes del bachillerato. Así nos cuentan los compañeros de Aini. Para que ustedes sepan, acá en el Centro Cultural del Gabasque hay un bachillerato. O se va es un lugar en donde podés venir a terminar la escuela. Entonces, esa gente que ya es mayor de edad, que necesita terminar la escuela, que tanto cuesta... Eh, viene al Centro Cultural y se puede recibir eh, algo muy piola y bastante necesario hoy Porque casi cualquier cosa que quieras hacer laboral, hasta simples papeles eh, Se te pide el secundario y las primarias terminadas La institución eh, Sí, algo bastante institucional, claro Pero bueno, acá en el Olga Vázquez a través del bachillerato eh, se puede hacer Y justo eh, los PIVX de Aini eh, contactaron con dos chicos que era, son artistas. Uno tocaba la guitarra, otro hacía freestyle. Y vinieron y tocaron y estuvo muy piola. Fue rapeada, ¿no? Hubo un poco de rap. Sí, este freestyle que hubo, eh, interpretado por Sony, que era eh, el chico que, que cantaba, ¿no? Y eh, después para contarles, ¿no? Era la primera vez que los dos eh, se presentaban ante un público, ¿no? Fue el ¿no? debut, fue el debut Sí, a ver, hablemos a todo, porque era la primera vez que agarran un micrófono Sony por ahí había practicado un poco, bueno fristea y había ido a, con micrófono, pero eh, el otro pibe era la primera vez que cantaba con un micrófono, así que estaba re nervioso, pero bueno, hizo unos buenos covers, unos, unos buenos temas Eh, se la rebancó estuvo ahí no, y aparte siempre los entes acá del auditorio ayudando, no, en el, ¿no? el auditorio los entes le tiran la mejor, entonces estuvieron festejando y, y bailando y, y, y estuve ahí bailando con ellos disfrutando de la noche eh, pero bueno, contándole un poco de qué pasó, no de por qué Olga Vázquez también sigue con sus actividades y sigue con sus cosas, así que un poquito de eso siempre el espacio, ¿no? para para poder a, a abrir eh, lo que es la, la actividad artística Exactamente, un poco de, de cultura. De, poder sacar adentro lo que es propio, no lo que nadie hace, lo que es único para cada persona. Sí, una expresión, algo que todos podemos venir a ver también, porque uno... A ver, el artista muchas veces cuando genera su arte lo que quiere es que uno lo vea, por eso lo está haciendo también, muchas veces el artista se frustra cuando no encuentra ese público que, que lo vea o que lo encuentre. Eh, también es muy difícil para muchos artistas mostrar lo que hacen claro. y también ahí dejan su, sus carreras claro, sus materiales es que la actividad artística es para, para eso, para interpelar ¿no? para interpelar, exactamente, muy bien, alta palabra dijiste, sí, sí, sí, justamente eh, esa actividad tiene que ver con interpelarse sí sí, sí, sí Interprenderse a uno mismo y al público también al público, como claro, Esta claro. idea de qué me sucede Cuando escucho a esta persona tocar, cantar Sí, sí, y así nos emociones. sentimos Todo, a quién no le gusta ir a un recital O escuchar a alguien, no? es, es lo mejor no Y aparte como siempre reivindicando Que toda actividad artística es única Y existió en ese momento presente Y no va a volver a suceder no, eso... Como sucedió ese día No, va a, no a va a volver a suceder Entonces siempre, bueno, disfrutando ahí ese momento Que va a ser ese momento El único momento en el planeta que estás sucediendo eso. eso. Sí, sí, sí. Hermoso, hermosa ahí siempre, ahí los pibis de, de Aini, dando, no? dando ahí un poco el espacio, y bueno, el auditorio, y también eh, siempre escuchando las respuestas, ¿no? De la gran sí, Olga. Sí, sí, sí, dando comida vegana, así que bueno, bien, bien ahí. Birrita artesanal, Sí, sí. Así que estuvo tranqui, entonces eh, ahí el Olga con las actividades, por lo menos eh, el Algo de, de lo que pasó, en, eh, entre jueves cumple de Radonauta, fin de semana que las actividades las hicimos descansar un poquito y martes Aini. Los miércoles siempre hay milonga, sabemos, y bueno, y este miércoles también hubo, así que Saba y Danilo la han pasado lindo también. ¿En la milonga, en la milonga hay comida o es la milonga? No, suele haber pizzas. Ah. Sí, sí, suele Tengo hambre, por eso, estoy, ah. por eso estoy... Y aparte me quedé pensando en la, en la comida del cumple de Radionauta. Y... <risa> Te quedó ahí, ¿no? Como algo picando. <risa> sí, la, la gula, sí, la gula, la sí, gula un sí, poco. Sí, sí, sí, mal, mal. Bueno, ahí ya entonces las actividades del Olga serían esas. Algo de lo que eh, pasó. Algo de lo que pasó. Sí, sí. Y bueno, siempre acá en la reja, ¿no? Reivindicando que, que, que se acerquen al espacio, que participen de las actividades. Los martes de ahí ni van a seguir sucediendo. Por ahí a veces hay más cosas, a veces hay menos cosas. Pero la idea es que siempre los martes la entrada sea gratuita y que siempre esté abierta la puerta para venir a escuchar algo, a hacer algo, a compartir. Es verdad. Los martes sí, sí, que sí. es un día especial, sí, ¿no? Es, un día, es especial, un día especial. es un día especial y, y siempre hay buena gente. No, parecía que nos estaban tocando la puerta, ¿no? Sí, parecía alguien que golpea. Que ¿Quién Alguien, es, alguien quién golpea. Es, ah. Vamos con otro temita musical, ¿no? Con entonces... un temita musical ahí como para... Sí, vayamos para a escuchar seguir, algo. Sí, para sí. seguir bailando dale, dale. un rato en las sombras. All of the shots of the notes and the now because I wanna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 Volvimos, volvimos sí, y seremos, seremos millones. Qué buen tema, qué buen tema, ¿no? No nos va a cansar nunca. Hipnótico. Jefferson. ¿Cómo? Hipnótico. Hipnótico. Hipnótico. hipnótico. Bueno, vamos a ver un poquito de los talleres, ¿no? Algunos talleres de Lorga, como siempre acá en la Reja Paranoia, en este bloque eh, vamos dividiendo de a dos talleres, como para contar un poquito... Eso, le traemos dos qué, talleres. ...de, ¿De qué hipnótico? se trata de, de cada taller. Y hoy estamos con el taller de circo y con el de Breakdance. Breakdance. Breakdance. Break sí, sí. Taller de circo, algo que se acercó a Olga hace muy poquito, queríamos contarle que este taller eh, va a durar solo este mes. Solo por el mes de noviembre, noviembre. ¿no? Noviembre. Sí, hay Bien. hay ambos dos estamos también leyendo un poco para no perder datos. Es y, un taller de circo integral para niñas. Claro, es un circo, eh, perdón, taller de, de circo integral para niñas. Esto Eh, arrancó el lunes 1 de noviembre y termina este viernes 26 de noviembre con una muestra de lo aprendido eh, aquí en el Olga Vázquez, ¿no? Eh, estamos un poquito atrasados, ¿no? Con, el, con y, el, la fecha. Bueno, lo que pasa es que veníamos entre todos los talleres y bueno, y nos quedó este ahora. Pero avisarles de que este taller va a volver al Olga. Lo que los compañeros nos contaban de este taller de esto, de este intento de hacer algo intensivo, es de que los pibes se lleven algo realmente porque cuesta mucho que alguien que tiene, a ver digamos las edades ya para participar que es entre 6 y 12 años de edad, sea continuo eh, se entiende lo que decimos, a ver, pasó una pandemia eh, eh, hay muchas dificultades para trasladarse, para moverse, para para llegar a los lugares. Y bueno, y ellos trataron de hacer algo intensivo para que se aprenden se aprendan bien, se aprendan bien los contenidos y los pibes se queden con algo aprendido, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, cositas así que iban ofreciendo en su taller, te enseñan a usar los diferentes elementos de circo, que en este caso te enseñan eh, movimientos acrobáticos, movimientos que tienen que ver con el cuerpo, y... Eh, Y, eh, en eso en esas enseñanzas no de la acrobacia y de lo corporal ellos tratan de que también los pibes se empiecen a identificar en su propio cuerpo no haciendo bastante hincapié en que tenés que cuidarte vos y tenés que cuidar a, a los demás imaginemos una acrobacia en donde tu compañero o tu compañera tiene que hacer alguna pirueta en el aire, vos tenés que estar ahí presente para que no se golpee para que no se caiga sí, sí, también tu cuerpo eh, necesita sentirse lo suficientemente seguro y más a esa edad, no entre 6 y 12 años como para sostener vos tendrías, vos tendrías que conocer tu cuerpo y así conocer el cuerpo de tus compañeros para poder participar de esas acrobacias y estar como vos decís eh, consciente y bien, bien listo Para, para lo que es no y bueno algo que también nos contaban los chicos es que esta forma no está esta forma de enseñar que ellos traían era todo a través de los juegos y lo lúdico esto era por ahí también lo lo atrapante del taller no de que Eh, muchas veces los pibes se aburren ¿no? uno, uno va algo muy teórico ¿no? por ahí viene de la escuela viene de todo eso, reacostumbrado a que esté el profe, no sé, dictando o hablando mucho acá no, acá eh, los chicos y chicas que están dando el taller nos nos contaban de que buscaban hacer muchos juegos y que en los mismos juegos estas prácticas se pusieran como en acción no como diciendo, bueno ¿De qué manera conocemos nuestro cuerpo? Bueno, a través de un juego. ¿De qué manera hacemos las acrobacias? Bueno, a través de un juego. Esto eh, ayudaba mucho a que el conocimiento se aprenda y se aprenda bien, ¿no? Eh, también eh, algo que nos contaban es que ellos suelen tener una salida, podríamos decir una salida a afuera, ¿no? Eh, nos contaban que por ahí solían ir al bosque o algún otro lugar en donde... Agarraban los instrumentos que ellos tenían de circo, imaginemos bastones, imaginemos cintas, imaginemos algunos malabares, tal vez algunos algunas herramientas para poder hacer acrobacias y demás. Y solían llevarlo a un lugar y le, le habían puesto como juego libre a esta actividad. No sé si... Si tenés ahí el dato también tía eh, en donde esto que ellos llamaban juego libre hacía que se acerque toda la gente a participar tanto los padres veían de qué se trataba el taller y los y los pibes se acercaban al taller a, a participar y eso al hacerlo al, al aire libre daba muestras de lo que se podía aprender en los talleres no y bueno también parte de invitarlos Creemos que van a volver a dar un taller acá en el en el Olga y ahí los les, les volveremos a avisar y a, y a tratar de avisarle con tiempo es interesante es interesante la, la propuesta no de, de poder complementar el juego con el cuerpo a la vez tanto para niñas y para adultes sí creo que por ahí los adultes pueden llegar a tener un poco más de De límites de límites en, en el momento de jugar solo porque por ahí se piensa que el circo que bueno por ahí es más en, en este caso es más algo para niñez cuando en realidad no, no importa la edad no lo importante es poder compartir ahí con con los más pequeños y también sacando un poco de, de lo que nos cuen, de lo que nos contaban no porque bueno nosotros acá tratamos también de de trasladar un poco de lo que nos comentan quienes son los profes o las profes. Ellos lo que nos contaban es que el circo es algo medio tradicional, no que tiene algo que está en nuestra sociedad hace mucho tiempo. no El artista, aquel artista que se, se lo toma como una profesión es quien en el tiempo construye el circo. no eh, Uno imagina el circo y se acuerda de animales y esas pero no ese no era el contenido verdadero no sino que el contenido verdadero era que vos ibas a ver un espectáculo que te parecía increíble o sea te te hacía ver cosas a vos que eran imposibles de hacer uno imagina ver una persona colgada en el aire y si sí, te parece increíble no sé, ver a alguien sostener eh, una cosa súper pesada, eh, no sé, en un pie te parece increíble. Sí, es que es una combinación del eh, cuerpo y el espacio. Exactamente, interesantísima, ¿no? Me parece que despierta toda también una cultura y una tradición de, de que nos viene acompañando como, como sociedad de hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también pasando a otra, al taller que nos sigue, ¿no? El breakdance. Eh... Acá la tallerista le dice Breaking. Breaking dance. Breaking, claro. Eh, el taller que se está dando acá en el Olga, enganchado también al taller de, de circo. Eh, hablamos de esto, ¿no? De las tradición o aquellas tradiciones que también se van dando. Bueno, yo creo que el circo tiene un montón de historia, un montón de historia atrás, pero que el, el breaking me parece que es algo nuevo, algo que, que ha arrancado hace poco y que tiene que ver con una disciplina de baile que... Eh, por ahí todo la, la hemos visto de hace un tiempo atrás Y ahora se ha modificado y ha tomado otro tipo de, de contexto Y es algo de lo que nos hablaba Bueno, Jessy sería la, la tallerista del, del taller Este taller que se está dando en el Olga Es los martes de 4 de la tarde a 6 de la tarde eh, Se está dando para todas las personas Pero creo que es... A partir de los 12 años, o sea, ese es el único requisito, ¿no? Que vos tengas 12 años de edad y a partir de esa edad eh Jessie ya te puede dar contenidos y, y demás se te puede aceptar en el en el taller también. Algo que ella nos quería contar, ¿no? Era de que ella cuando da el taller, ¿no? enseña eh, movimientos que tienen que ver con el cuerpo, movimientos que tienen que ver con la rítmica. Y movimientos que tienen que ver con el estilo de baile. ¿Se entienden estos estas tres conceptos? O sea, por un lado, ella te va a enseñar movimientos que tienen que ver con el cuerpo. O sea, cómo mover tu cuerpo, podríamos decir, para que sea un baile o una especie de, de, de danza. No me salen las palabras, ¿no? Que un sentido un rítmico. Un sentido, claro. Después pasa eh, también a enseñarte... Eh, eh, ritmos musicales no para que vos aprendas que a través de esos movimientos corporales los tenés que meter adentro de un ritmo musical y después sí te, te, te dispone a enseñarte lo que son eh, verdaderamente los movimientos de breaking ¿no? eh, bueno, parte de lo que nos nos eh, contaba, es que por ahí en el taller también eh, se va a hacer hincapié en que vos aprendas a seguir los compás del sonido. Entonces, eh, ella nos está contando acá también que vos no tenés que tener ningún tipo de conocimiento, sino que ella te va a ir dando las pautas y los pasos para que aprendas a bailar breaking. A ver, uno dice, uh, pero yo soy re de madera, no sé bailar nada. Por ahí, esta danza, este tipo de baile... Es un baile para que uno aprenda también a moverse y que después las otras danzas eh, te sean un poco más eh, fáciles. fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque aprendés a o sea, mover... O puede ser como el ABC del baile. Claro, tal o cual. Sea, como los primeros pasos... Los eh... primeros pasos de, de un baile, pero que después aprendés a bailar breaking claro. también. Eh, ¿Se entiende? Ella por ahí te estaría ayudando en eso. Eh... También... Eh lo que ella nos contaba, que, que los, los otros compañeros de del otro taller hacían en campeón lo mismo, es que este taller se va a basar mucho en la creatividad que tengas vos para para desarrollar, eh, podríamos decir, la enseñanza, ¿no? O sea, la tallerista no quiere venir y decirte, che, hace esto, sino que la tallerista prefiere que tanto vos como ella interpreten aquello que ella trajo para enseñar ese día, ¿no? Entonces está muy basado en la creatividad tuya y de ella, ¿no? Porque ella no va a seguir eh, los mismos pasos continuamente claro. ni va a dar las clases de la misma manera, sino que se va a basar mucho eh, buscando tu creatividad. Sí, sí, tu propia identidad. Tu propia identidad, ritmo, exactamente. Claro. O sea, va a tratar de que vos también eh, seas eh, lento o rápido según lo que demande tu capacidad para moverte en el baile o no. Porque ella nos cuenta de que en el breaking hay eh, diferentes velocidades de baile como lo hay en todos los bailes uno dice folklore bueno el foqueo lo puede bailar a la rechapa o lo bailas al paso que va al tema no pero ella nos cuenta que en el en el breaking se pueden hacer combinaciones de movimientos que a veces son veloces y a veces son más lentos claro. entonces ahí sí depende mucho de la de la creatividad que tenga uno claro. para, para jugar con eso Bueno, y otra cosita, y así nos iba dando detalles también del breaking, algo que, que a mí me sorprendió mucho. Ella nos contaba de que eh, el breaking eh, llegó a la Argentina a mediados de los 80, más o menos, en donde se transforma como en una danza deportiva. Eso es algo que tendremos que, claro, que saberlo, sí. ¿no? Esta danza pasa a ¿Igual danza deportiva quiere decir que el resto de las danzas no son deportivas eso te iba a decir o sea, el, no lo breaking, sé. el breaking entra en estado de danza deportiva yo no sé En un deporte o sea es... que bailar salsa no es un deporte tal vez no tal vez no, no lo claro, no lo sabemos, no lo sabemos. <risa> se entiende claro claro acá el que... dato que nos está dando Jesse es que el breaking o sea el break dance se transformó a partir de los 80 eh, en una danza deportiva Y que la Argentina llevó representantes a los Juegos Olímpicos de Breaking. ¡Vamos! Esto es algo que es un redato. Yo realmente, eh, si miré o sea los... que los Juegos Olímpicos se competía se competía por, por Breaking dance. Dance. Sí, ah, sí, se competía de Breaking Dance. A mí también me dejó sorprendido. ¿Quién habrá ganado, no, en los Juegos Olímpicos? Eh, no los lo sabemos. Búscalo. ¿Quién Búscalo, habrá ganado? A ver quién break, anduvo ahí dance. ganando. Y bueno, mientras le seguimos contando, ¿no? Eh, que también el breaking Algo que tiene de particular Es que se generan batallas Y eso creo que es lo que más se ha visto por ahí Uno, uno dice ah, Batallas de gallo Que es cuando rapean o fristean eh, Pero también hay batallas de breaking O sea, hay batallas de, de este baile no Y oh, eh, Jesse Te trata de enseñar También las lógicas de esas batallas O eh, Podríamos decir Te, te enseña a batallar también, ¿no? Cómo, cómo desenvolverte en una batalla. Y eso es muy interesante porque ella nos cuenta que a través de estas batallas se, se generan competencias y que de a través de estas competencias hay dinero o hay viajes o hay muchas cosas que, que ayudan a que transformes este baile, podríamos decir, en una fuente de ingresos para vos. A ver, uno dice... Yo quiero ser profesional de algo para que me paguen. Bueno, eh, el breakdance, como nos está contando acá Jesse de a poco se ha transformado en algo profesional. Y estas batallas suelen tener su dinero, suelen tener sus viajes a otros países y es más o menos ir costeándote una forma de vida. No sé qué pensás vos, tía. Sí, acá dicen que el breakdance es el nuevo perreo olímpico. Mirá. Alta definición sí, sí, Perreo Olímpico, sí, de, de hecho ahora en, en estos de estos Juegos Olímpicos del 2021 es la primera vez Mirá, mirá Y parece que eh, ganó eh, una persona de México Vamos México, vamos todavía sí. Latinoamérica presente. Hay unos, hay unos videitos que deben ser reinteresantes ver. Yo igual después los voy a ver porque no sabía que existía el perreo olímpico. Miren, saben que la tía viene a leer acá, al programa. Viene a leer a integrarse al programa. Y, y después después dice que va y lo ve. Pero bueno. Y después, de, después no, no, de, vos decís que no sucede eso. Quedémonos con que dice <risa> que va y lo ve. <risa> <risa> tanta información. Tanta <risa> información. Bueno, pero para hacer repasar un poco, de vuelta, eh, taller de Jesse interesantísimo. Eh... Ya sabiendo que podemos venir a aprender eh, un baile que nos puede ayudar a ganar dinero en una batalla o irnos de viaje a otros lugares. Así que vamos a repasar el horario que se da el taller. Es los martes de 4 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Olga Vázquez. Que se anime ¿no? la gente a venir anime, a, a romper ahí favor, un poco con la bailar. rutina y hacer algo distinto. Un sí, martes. Un Marte. Y después se no? quedan en el martes de, Marte de Aini, javiando un poco y, y sí, por ahí practicando sí, sí. también un poquito. Lo... Un poco de brains. Bueno, sí, vamos sí. con un temita musical, ¿no? Dale, para, para cortar ahí un poco sí, sí. acá en la reja paranoia. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My, my, my, my me. presentamos en la reja paranoia los lo, lo, lo, lo, lo, lo, los los los los los clásicos clásicos de la re clásicos super clásicos de la tía superre clásicos de la tía Touch this. Volvimos, volvimos acá, volvimos moda, acá en la moda. reja paranoia en Radionauta 106.3, novena edición del programa. Y ya introduciendo los clásicos de la tía. Los clásicos de la tía van a van a tirar ahí una, una info muy importante. Un poco de magia. Para hacernos acordar, ¿no? La, la, los viejos que estamos. Sí, o lo que se vivió también. O lo que se vivió y se sigue viviendo. Son todos temas que elijo porque realmente... Tienen que estar ahí. Sí. Clásicos medio de, de boliche ¿eh? Porque a mí siempre me gustó bailar. Me gustaron las luces. Y moverte. Y mover. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar un poquito la, la onda, como siempre, y a... Y vamos hablar un poquito a, a contar del contar un poco terror. del terror del terror y este cuento que no tengo el nombre por aquí pero es algo del brujo El brujo postergado se el llama el brujo cuento que, que elegimos para esta edición. Un cuento que no les vamos a contar mucho pero tiene que ver con promesas que no cumplís. Y y las consecuencias, las consecuencias de no cumplir, de no cumplir esas, promesas. esas promesas. Y también esto que uno dice Vieron que nuestro, al principio del programa hablábamos de los benefactores. Bueno, ¿qué pasa cuando vos eh, encontrás al benefactor? Pero el benefactor casi siempre te hace esta especie de adgurio, ¿no? Te dice, che, bueno, pero fíjate que si vos si a vos te pasa tal cosa, ¿vos estás dispuesto a tal otra? Y, y casi siempre, por, por podríamos decir... Eh, orgullo, o una especie de algo que... Sí, siempre no, decís que obvio, sí. Obvio, sí, claro. Sí, claro, hoy oh, sí, sí, ah, sí, cómo, sí, sí, no, sí, bueno, y algo de y lo después... que nos cuenta el cuento esto es esto, ¿no? Es esto eso que hablamos casi sin darnos cuenta que decimos. Bueno, pero por ahí una no... no, no lo, O sea, por ahí lo dice o por ahí acepta el trato porque piensa que lo puede llegar a cumplir. Después puede llegar a suceder cosas, ¿no? En el camino. Eh, es por eso que hay que decidir Esto suena trillado, pero hay que decidir eh, con el corazón y no con esta especie de mente inteligente o podríamos decir quien te susurra al oído que eso es así. El corazón y la intuición tienen que ver. Eso te iba a decir. El corazón nos hace ver los augurios, que como vos dijiste al principio, diste en la clave, son positivos. O si sea, el augurio es algo positivo, Entonces, si el corazón te hace o te te hace te ayuda a percibir eso, el otro lado, el que te habla, el que te da la razón casi siempre, es el lado que solo sabe decir que sí, no sabe decir que no, o sea, siempre tiene razón, siempre claro. siempre encuentra la solución porque está destinado a eso, o sea, ese ese lado que nos convence, ¿cuál es su función? Convencernos. O sea, ¿por qué vamos a negarlo? Pero lo tenemos que diferenciar, nada más. Tenemos que saber que hay un lado que siempre nos da la razón, que siempre nos va a dar la solución a todo, que nos describe paso a paso todo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no es la decisión correcta. Claro. Esa es la, la gran diferencia. ¿Por qué? Porque eso está basado en muchos conceptos que tenemos que no son nuestros, sino que son conceptos que ya están eh, impresos en la realidad. Claro, claro. Eh. Eh, entonces, como que tendríamos que dudar un poco de... Ah, ¿será tan así como digo yo que es? O sea o, o, o cuando lo empiezo a hacer es un poco más complicado, más complejo. O, o, o bueno, o eh, tomé este camino... Pensando de que era más fácil, claro. pero este camino solo era fácil porque lo imaginé. Ahora que lo estoy haciendo es complicado, entonces bueno, esas El cosas. El poder de la duda, ¿no? El poder de la duda que es tan importante. y Cuando uno empieza a romper las rutinas, ahí toma en consecuencia eh, la duda. Porque las rutinas casi siempre las las rompes porque dudás. Dudás hasta de tu propia tarea. Dudas hasta de lo que hacía siempre. Dudas. Claro, entonces ahí rompés la rutina. Y ahí romper la rutina. Bueno, vamos con el cuentito vamos de de Isekai, El brujo ahí. postergado. Dale. esta noche se llama el brujo postergado y es del infante don Juan Manuel príncipe de la sangre español, siglo 13 en Santiago de Compostela había un deán que por aquel entonces era un cargo bastante subordinado dentro de la iglesia un deán que tenía interés en aprender las artes mágicas, la nigromancia oyó decir que Don Ilián de Toledo era el que más sabía de estas cosas eso es... se puso en camino hacia Toledo no bien llegó fue derechito a la casa de Don Ilián y lo encontró al hombre en un cuarto profundo de su casa en penumbra y estaba manejando Don Ilián un aparato de de extraña factura tenía interés en aprender las artes mágicas la nigromancia. Y le dijo, "Mire, Don Illian, que yo quisiera aprender las artes mágicas, bla blú." "Sí, como no", le dijo Illian, "pero yo adivino que usted, Dean, y que va a subir mucho en en jerarquía. Y yo tengo miedo de que usted después me olvide." Don Illán, por favor, usted me está insultando, le aseguro que jamás voy a olvidar sus mercedes y que sabré devolvérselas. Bueno, ya arreglado el asunto, apareció la, eh, la sirvienta de Don Illan, y le dijo, para la cena prepare perdices, pero no las ponga a asar hasta que yo se lo diga. Muy bien, Don Illan, dijo la sirviente y se fue. Y entraron a un cuartito que estaba vacío, lo único que había era un, una losa con una argolla de hierro en el piso. Don Illan le dijo, ni las artes mágicas solo se pueden aprender en un lugar apartado, venga conmigo, ayúdeme por favor a levantar esta losa Entre los dos levantaron una losa bastante pesada. Había una escalera de piedra muy bien labrada, bajaron por ella, bajaron y bajaron y bajaron tanto que al deán de Santiago le pareció que el río Tajo estaba pasando ya por su, sobre sus cabezas. Llegaron a una pequeña celda que tenía una biblioteca, Tomaron unos libros, los empezaron a mirar y justo en ese momento cayeron dos visitantes para decirle que su tío el obispo había muerto y que se estaba hablando de nombrarlo a él como sucesor, que era preferible que se quedase acá en Toledo, que no fuera allá, iba a ser mejor si lo elegían en ausencia, no en presencia. Tenía interés en aprender las artes mágicas, la negromancia. Como los diez días, llegaron dos escuderos que se le pusieron de rodillas al ex de Anne, le besaron las manos y lo saludaron obispo. Entonces don Illán se puso muy contento. Qué suerte que en mi casa ha ocurrido esta novedad. Este, lo felicito, señor obispo. Le, le pido, por favor que me dé la merced que usted me había prometido el de anasgo vacante que se lo dé a mi hijo mire, le dijo el recién nombrado vi eh, yo tengo el de anasgo reservado para mi propio hermano pero no importa, usted y su hijo acompáñenme a Santiago de Compostela donde yo los voy a llenar de mercedes bueno, se fueron los tres Como a los seis meses más o menos, le llegó al obispo una carta del Papa donde le ofrecía el arzobispado de Tolosa y le hacía la merced de permitirle designar sucesor. Entonces don Illán le dijo, bueno, otra vez se está cumpliendo lo que yo le decía. Deme por favor el obispado vacante para mi hijo Y con eso yo ya me doy por más que cumplido No, no puedo Le dijo el arzobispo Porque he reservado este cargo para mi tío por parte de padre Pero acompáñeme con su hijo allá a Tolosa Y lo voy a llenar de Mercedes Hasta ahora no le había dado nada Bueno Doni ya refunfuñó, como es lógico Pero bueno que podía hacer, salvo inclinarse. Otra vez las Mercedes se hacían esperar para don Illán, que ya estaba un poco harto. Dos años después, llegó un nuevo oficio del Papa, diciéndole que le ofrecía el capelo de cardenal, y que le hacía la merced de permitirle que él nombrase sucesor. Entonces don Illán, bueno... Ahora está ya en situación de cumplirme, deme el arzobispado para mi hijo. No puedo, don Illan, porque he reservado el arzobispado para mi tío por parte de madre, que está muy viejito, en cualquier momento se muere, y yo no quisiera que mi tío por parte de madre se muriese sin esta merced. Acompáñenme a Roma, usted y su hijo acompáñenme, y los voy a llenar de mercedes. Bueno, está bien, vamos a Roma los tres. Fueron a Roma donde fueron recibidos con honores, procesiones y misas. Bien, Don Inglante tenía ganas de poner el grito en el cielo. Ya era demasiado abuso, pero ¿y qué podía ser Como a los cuatro años murió el Papa y el colegio de cardenales lo eligió a este cardenal como Papa. Bien, entonces Don Millán muy humildemente besó los pies de su santidad y le recordó su antigua promesa. A lo cual su santidad se enojó muchísimo. Y le dijo, un momento, usted me está incomodando ya hace años. Mejor no hable o lo meto preso en una ergástula, porque bien sé yo que usted allá en Toledo no era otra cosa que un brujo. ...y un nigromante... ...así que agradezca... ...que no lo hago meter preso... ...y si a esta toda la merced... ...que usted va a recibir de mí... ...muy bien... ...le dijo don Elian. ...tengo que volver desde Roma a pie... ...hasta Toledo... ...es un viaje largo... ...por lo menos deme algo para comer... ...no le doy nada... ...me indique por el camino... Entonces don Ilian sin un temblor en la voz le dijo, caramba, en ese caso no tendré más remedio que comerme las pértices que reservé para la cena. Entró la sirviente le dijo don Ilian, bueno ahora sí puede ponerlas a asar. Y el supuesto papa se encontró que estaba en Toledo de donde nunca se había movido porque Don Illán lo había sometido a un sueño mágico para probarlo. Encontró que era solamente de Andes, Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no sabía cómo pedirle perdón a Don y Don Illán le dijo, no se preocupe, con esta prueba es más que suficiente. Permítame que lo acompañe a la salida. Eso sí, le voy a negar su parte de las perdices. Que tenga muy buen viaje. El brujo postergado, infante don Juan Manuel, príncipe de la sangre español, siglo XIII.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 Volvimos, volevos acá volvimos, en no. la reja paranoia sí, eh, sí. reivindicando que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa, una gran mentira del sistema, no sí, nos olvidemos. También, no, le agradecimos a Chupala Santi o no sé, bueno, hoy eh Chupala Santi, muchas gracias por siempre darnos un por poco a tomar. La birrita, ¿no? La birrita, sí, algo rico. Ahí por por la bebida que puede llegar a ser una benefactora o no. Sí, puede llegar a ser una benefactora, o sea, sí. Sí, ¿no sí, cómo no. no, no hagamos <risa> apología de eso. No, no, apología. no hagamos apología. Bien, vamos un poquito con este bloque que es el más divertido. El bloque de películas. Las pelis. Las pelis de la reja panera. No, bueno, eh, siempre con la tía tratamos de ponernos de acuerdo en algo que nos interese. Y bueno, y el cine justo aglomera por ahí estos conceptos que siempre hablamos, ¿no? Del arte, de lo audiovisual, de... de transformar un sueño en algo posible sí, no sí, sí. Es nos algo... van creando imágenes y nos van y, creando y, una realidad y también por eso nos y resulta interesante y, y acá eh, en la semana charlamos tuvimos la posibilidad de tener una semana más y seguir charlando y nos pusimos de acuerdo en que no hemos hablado de películas así de humor o graciosas de humor, siempre muerte, y, muerte, y, terror claro, y, y acá queríamos traerle por ahí un poco de algunas películas que nos parecían eh, sumamente graciosas y que también tenían una especie de cronología La peli más vieja que por ahí no, no, nos pusimos de acuerdo en, en, en que en que traten de verla o en compartirla con ustedes es top secret no sé si la si la han visto acá la tía dijo que le iba a ver pero siempre eh, hago lo mismo hace lo mismo no la ve no, así falsas que... esperanzas <risa> falsas, sí. así que bueno recomendadísima top secret eh, les contamos un poco de qué trata es como un agente secreto que tiene que estar ahí en En, en la época esa donde estaba esta especie de guerra fría Entre entre eh, rusos y, y, y yanquis Y bueno, y él tiene que ir a rescatar un científico Y pasan cosas totalmente delirantes Es un humor eh, muy delirante Muy muy delirante Hay una pelea abajo del agua eh. Hay escenas y cosas grabadas muy muy bien hechas Con un humor muy particular, muy delirante Eh... De, de esa época, ¿no? Porque bueno, queríamos reivindicar un poco que también Si uno si, si quienes llegan a ver la película se van a dar cuenta Que en esa época, en esa película, el humor era así Por eso también el ejemplo de Del año de 84, 1984 1984 eh, Estaba ahí como un periodo de tiempo en donde lo delirante También era parte de, de algo gracioso Pero era también inteligente, ¿viste? Como eso de decir, bueno, era perpicaz ese humor y a su vez delirante. Entonces, eh, caía bien a quien sabía cómo interpretar las cosas, ¿viste? Porque por ahí, al haber tanta simbología o al haber tanta referencia, por ahí te cae mal, ¿no? Eh... Porque, bueno, usan muchos muchos elementos para, para la simbología, ¿no? La protagoniza Val Kilmer, ¿no? Sí, sí, la protagoniza Val es Kirmer, eso, es eso. que sería nuestro agente secreto. Él es y... el que tiene que ir a rescatar al científico. Sí, en realidad él es un cantante, no quiero anticipar mucho porque es linda la historia. Él es una especie de cantante y lo obligan, le dicen, che, loco, vos tenés Vas, que, claro, como sos ten... cantante y te dejan pasar, claro, tenés que utilizando. hacernos la movida, okay. ¿no? Y bueno, medio ahí que él no, no, no está, pero después sí, ¿viste? Eh, muy bueno, muy bueno. Mírenla porque a medida que la peli eh, va transcurriendo tiene eh, peso. O sea, la peli es entretenida porque tiene una historia de fondo. Pasan deliradeses, sí, pasan deliradeses y los actores como que toman que esas cosas que pasan son delirantes para ellos, pero siguen actuando igual, o sea... Claro, tiene ahí como ese... Tiene no soy, como ese tengo que ver igual realmente, pero claro, como ese doble sentido... Tiene como memoria. ese toque de que el actor sigue actuando, por más que esté pasando algo muy delirante tengo, claro. delante de él, ¿se entiende? Y con entiende. super cara de serio, es todo muy teatral, ahí eh, muy escenográfico. Así que es una peli muy muy buena. También muy eh, la, bueno, también en Hispanoamérica es súper secreto. Que no ah, se, yo eh. pensé que no tenía traducción. Bien. O sea, sí. pensé que no tenía traducción en español y si sí la tiene que es súper secreto. Bueno, y esta peli sí sí la vio la tía, Obvio. sí, dijo, por esta, esta sí, peli, sí, esta peli, peli, sí, peli sí. que creo que muchos la han visto, se llaman Los locos apps. <risa> <risa> Bueno, una peli que realmente me, me formó, formó mi, mi visión sobre todo, digo, no solo a mí, sino a un montón de, a un montón de personas, de personas. Es, es un arma de doble filo eso. muy bien hecha. Contemos que es algo muy, muy bien hecho, los personajes son súper agradables, súper entretenidos, la peli, la peli logró eh, recre recrearlos muy, muy bien, muy bien, estamos hablando de la 1, por ahí hay dos, una 1 y una 2, Creo que en la 2 ahí ya se pierde mucho o bastante no los siempre personajes. Siempre vamos a hablar de las películas primeras. Oh, las de originales. De las primeras películas. Claro, las, las originales. originales. Eh, eh, bueno, volviendo a, volviendo a la 1. Ahí la caracterización de los personajes es buenísima. Toda la escenografía, cómo... La trama que tiene la película es muy, muy entretenida porque hay como una vuelta de rosca, ¿no? Es como que uno dice... Acá estamos recomendando un clásico, en realidad, sí, porque la mayoría es de personas clásico. supongo que lo deben haber sí, visto, pero sí, sí, sí. ya que en realidad la herramienta es... Yo creo que Los Locos Adams ha generado eh, tocar miserias muy zarpadas del ser humano y que las veas como cómico y, sin embargo, la estética... Es terrible, sí, o sea, sí, es una, sí. está muy bien este hecha, terror, es muy divertido, que es, que muy, es muy, muy, muy gracioso, muy muy real y el tema también de que los Locos Adams eh, generaron personajes clásicos sí, son personajes que están durando que con duran, el tiempo y que y si y... hoy se pusiera la película en cualquier lado la gente la miraría la entre... y, se... y la entendería y le sería real es un muy buen humor muy así buen que humor. muy recomendada con los eso. Locos Adams y bueno y ya después caemos algo muy nuevo muy nuevo pero y esta con también un... voy a estar muy de acuerdo sí, eh. no, en esta nos pusimos totalmente de acuerdo con el actor o no es como no, nuestro no, es actor que... medio fetiche sí, de sí, risa sí, ¿no? sí, sí, como sí. es? es el nombre es wil wil wil wil muy simple wil wil eh, nos la parece rompe, rompe. A, a los dos acá súper gracioso la rompe y le vamos a recomendar una peli de él que se llama eh... no, lo, lo acabo de sacar en serio la tierra perdida la tierra perdida si no me equivoco la tierra perdida sí, la tierra perdida. la tierra perdida que es eh, una peli en la que actúa él y, y otros personajes Eh, pero bueno como humor si delirante, sí, delirante y como siempre detrás de, del, del humor que tiene él eh, no paras de reírte con él, eso es, eso es muy lindo de los personajes que crea porque en realidad eh, no crea personajes para que vos te rías eh, porque el personaje hace cosas sino que es el mismo personaje el que te atrapa y te hace caerte de risa con él. Es que él. Si son esas es... expresiones que tiene Will Farrell, lo es todo para es el humor. Muy, muy, Realmente muy, muy, muy lo bueno es todo. Muy bueno y muy gracioso. Y bueno, la peli trata de un científico no que descubre una máquina que bueno, con esa máquina puede abrir portales y terminan viajando a un mundo en donde en ese mundo hay muchas cosas delirantes. Así que también recomendadísima para que la vean. Hay dinosaurios, por si le interesa. Por o si sea, le interesa, <risa> hay dinosaurios, hay dinosaurios, mosquitos gigantes. Sí, sí, que garpan. El reptiles, <ríe> cristales. Me encanta, me encanta esta sección de las pelis porque realmente eh, siento que la, la película es una gran herramienta. De, sí, nos ayuda de, de enseñanza y, y nos da a veces la posibilidad de ver este, estos otros mundos y, y en algún momento combinarán con el nuestro. Eh, es, es bastante posible que todo lo que pase en una película termine pasando en la realidad de una, de una forma u otra. Eh, se va a convertir en algún momento en algo real. Es que en realidad la realidad siempre supera ficción, porque la ficción viene de la realidad. Viene de ¿verdad? la realidad, claro. Es como este boomerang que hablamos hoy. Sí. Bueno, es una herramienta así, de, ah, de, de, sí. de doble filo, como sí, sí, sí, te apunto, te apunto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a agradecer a todas las personas que están escuchando del otro lado, realmente, a la reja paranoia, porque... Realmente, si sí. hay personas del otro lado, una persona, la dos verdad? personas, tres personas, <risa> bueno, nuestro si objetivo le... ya está Les agradecemos por escuchar, rotundo. así que saludos. Y acá, bueno, en la Regia paranoia vamos a seguir reivindicando que Flipper era flipa. Por supuesto. Estamos acá con el encapuchado, con Cami, del otro lado de la pecera. Muchas gracias, Cami. Gracias, en este Cami. vivo y directo desde la Ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Olga, Olga Vázquez. Vázquez. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vamos a encontrar el próximo... Jueves. jueves, el otro jueves. Muchas gracias. Chau. say